Séptimo Hadáis. No ingrese al paraíso hasta que creas y no creas hasta que amas. ¿No te muestro nada si lo haces? ¿Te encanta? Desveste la paz entre ustedes.